Liberación de la ira. Soy Vivi Cervera y he grabado esta meditación para www.vivi s e r v e r a c o m Este audio te guiará suavemente. Hacia la comprensión del enojo, de la frustración, de la impotencia, de la ira, del resentimiento e incluso del odio. Estas emociones, expresadas inconscientemente, han llevado a la humanidad al punto en el cual está, y por tal razón tu misión es limpiar en ti, sanar en ti. Aceptar en ti los episodios más dolorosos y oscuros de tu vida. En este instante doy inicio a la limpieza de mi conciencia. Ante todo, doy gracias por este día. Me siento muy bien por la oportunidad de limpiar mi alma. Gracias por todo lo que este día tiene o tuvo para mí. Gracias por las experiencias que me han traído hasta aquí. 手あも、手あも、手あも、手あも、手 a も、手あも、手あも、手あも、手あも、手あも、手あも、手あも、手あも、手あも、手あも、手あも、手あも、手あも、手あも、手あも、手あも、手あも、手 Te amo Te amo Te amo Me amo por todo lo que he vivido Me amo por lo que he sufrido Me amo porque estoy aquí. Por todas las creaciones dolorosas de las que tengo conciencia, lo siento, perdóname. Gracias, te amo. Divinidad, limpia en mí, limpia en mí, limpia en mí, mis dolores y angustias, mis pesares y nostalgias, así como la ira, el enojo, la violencia, los dolores, Y las penas de la humanidad. Limpia mis recuerdos, limpia los agravios recibidos. Gracias, gracias, gracias. Siento, perdóname, te amo. Recuerdos míos, los quiero, los amo y les doy las gracias porque han regresado a sanarme y a través de mí a toda la creación. Te amo Te amo Gracias Lo siento Perdón Te amo Te amo Divinidad limpia en mí A todas las personas que están escuchando esta meditación. Gracias. Lo siento. Perdón. Te amo. Por las huellas de maltrato que llevo en mi memoria de mujer, por mi enojo, por el resentimiento ancestral hacia los hombres, lo siento. Perdóname, gracias, te amo. Al dolor de mi alma le doy las gracias, te amo. A mi cuerpo, lo siento, te amo. Te amo por este instante, te amo. Me doy permiso para expresar, sentir y bendecir el enojo, la frustración, la impotencia y el odio que llevo grabado en mi mente. A estas emociones les doy mi bendición, les doy las gracias. Al dolor que siento en algunos espacios del día, gracias. A mi mente maravillosa, a mi corazón bondadoso, gracias. Divinidad, te amo. Recuerdos míos, los amo. Presencia mía, te amo. Me amo. A los pensamientos que van llegando, los amo. Gracias por venir. Los amo. Me amo. Divinidad, limpia en mí lo que está contribuyendo con mis percepciones de escasez, de dolor, de enfermedad. Limpia en mí al miedo. Y te doy las gracias porque está hecho. Por todas las mujeres a través de los tiempos. Lo siento, perdóname. Te amo, gracias. Por todos los hombres a través de los tiempos, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Por todos los niños a través de los tiempos, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Por todos los animales, por las especies en vía de extinción. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Por todas las personas que están sanando al escuchar este audio, gracias, te amo. Comparte esta meditación para que más personas tengan la misma oportunidad de sanar que tú. Gracias. Hasta pronto.